Pensamos que esta ley de seguridad tiene que tener... Este, una fuerte un fuerte sello respecto del respeto de los derechos humanos y por supuesto la perspectiva de género esto ya lo hemos expresado públicamente y también en las ocasiones en que hemos tenido reuniones con el ministerio de seguridad tanto el anterior como el vigente eh, y creemos que, que ha sido un paso favorable eh, la posibilidad de haber frenado el año pasado el proyecto de ley que solo se iba a ocupar ...de tener una modificación a nivel policial. Nosotros pensamos que la policía, por supuesto, tiene que tener este, que, eh, legislarse para lograr una adecuación... ...una modernización y un perfeccionamiento de todos los estamentos policiales que también... ...deben respetarse los derechos humanos... ...de las y las trabajadoras policiales... ...pero esta ley de seguridad tiene que exceder... ...el marco del tratamiento solamente de la temática policial... ...fundamentalmente porque pensamos... este ...que es una ley de, para este milenio... ...y para la perspectiva de una seguridad integral... ...para este milenio y para nuestras comunidades. ¿Ustedes están impulsando que el jefe de la policía... ...sea un civil sí. o eso no sería tan importante? No, no, en realidad nosotros hemos, hemos eh, no somos especialistas pero sí nos hemos acercado a diferentes proyectos y nos parece muy interesante eh, que, que la, la política un jefe político y la, y la los planes de política del gobierno o de la comunidad estén este eh, impactando fuertemente en la dirección de la policía. Por supuesto que pensamos que podría ser un jefe civil, pero no es el detalle solamente el grado o la, la condición del jefe de policía, sino la conceptualización que incorpora a partir de ese momento la policía. Nosotros pensamos en la policía como un, una organización civil Armada, que porta armas, pero que tiene que tener una conceptualización de la seguridad más amplia que la que en este momento tienen en general las sociedades policializadas.